Capítulo 38. La victoria. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. En el fatigoso camino de la vida, no hemos pensado muchos de nosotros en algún momento que era muy simbolocho más fácil morir que vivir. El mártir, incluso cuando se enfrenta a una muerte de ansímbolo gustia y horror corporales, encuentra en el mismo terror de su destino un fuerte estimulante y tónico. Hay una gran emoción, una excitación y un fervor que le ayudan a sopor simbolotar cualquier crisis de sufrimiento que significa el inicio de la gloria y el descanso eternos pero vivir seguir adelante día tras día en amarga ser visímbolo d'umbre vejatoria y vil con cada nervio abatido y deprimido cada sentimiento paulatinamente ahogado este largo y yago simbolotador martirio del corazón esta lenta sangría diaria de la vida interior gota a gota hora tras hora esta es la verdadera horda simbololía de lo que es un hombre o una mujer Cuando Tomes estuvo cara a cara ante su atormentador y oyó sus amenazas y creyó en el alma que había llegado su hora, el corazón se le llenó de valor y pensó que podría aguantar tortura y fuego, cualquier cosa, con la visión de G. símbolo sus y el cielo solo un paso más allá. Pero cuando se marchó y la excitación del momento hubo por autorización sado, volvió el dolor de su cuerpo magullado y cansado, volvió la conciencia de su estado totalmente degradado, humillado y desamparado, y los días fueron pasando con muchas fatigas. Mucho antes de que se le hubieran curado las heridas, le símbolo Gray insistió en que se le destinara al trabajo regular en el campo. Así, siguieron días y días de dolor y cansancio. Agrava símbolo 2 por todas las clases de injusticias y humillaciones que era capaz de inventar la malquerencia de una mente rastrera y maliciosa. Cualquiera que, en nuestras circunstancias, haya experimentado el dolor, incluso con todos los paliativos que, para nosotros, suelen acompañarlo, debe conocer la exaspe símbolo ración que conlleva. A Tom ya no le sorprendía la osque símbolo dada habitual de sus compañeros. Al contrario, descubrió que el temperamento plácido y optimista que había tenido toda la vida era violentado y sufría incursiones del mismo talante. Se había complacido leyendo la Biblia en sus momentos de ocio, pero aquí no existía el ocio en plena temporada, le símbolo no dudaba en explotar a todos sus braceros, tanto el dos símbolo mingo como los días laborables. ¿Por qué no iba a hacerlo? Así sacaba más algodón y podía ganar su apuesta, y si se echaban a perder unos cuantos trabajadores, podía comprar otros mejores. Al principio, Ton solía leer un versículo o dos de la Biblia, a la luz del fuego, después de regresar del trafa símbolo go cotidiano. Pero después del cruel castigo que le aplicaron, volvía a casa tan agotado que la cabeza le daba vueltas y los ojos le fallaban cuando intentaba leer, por lo que se conten tumbándose con los demás, totalmente extenuado. ¿Es raro que el sosiego y la confianza religiosos que le ha símbolo sustentado hasta ahora dieran paso a conmociones del alma y tinieblas desesperanzadas? Los problemas mástenes símbolobrosos de esta vida misteriosa estaban constantemente ante sus ojos. Almas aplastadas y envilecidas, el mal triunfante y Dios callado. Durante semanas y meses Tom luchó, a oscuras y con tristeza, dentro de su propia alma. Pensaba en la carta de la señorita Ofelia a sus amigos de Kentucky y rezaba Fer símbolo para que Dios le enviara la liberación. Miraba, día tras día, con la tenue esperanza de ver llegar a alguien para redimirlo, y cuando no llegaba, se agolpaban en su alma amargos pensamientos. Que era inútil servir a Dios y que Dios se había olvidado de él. A veces veía a casi... A veces, cuando lo llamaban a la casa, vislumbraba la figura abatida de Emeline, pero no mantenía mucha comunicación con ninguna de las dos. De hecho, no tenía tiempo de comunicar símbolose con nadie. Una tarde estaba sentado, totalmente postrado y abatido, junto a unas brasas agonizantes sobre las que asaba su cena. Puso unas cuantas ramas secas en el fuego e intentó avivarlo, y después sacó del bolsillo su gastada Biblia. Allí estaban to símbolo dos los pasajes marcados que le habían emocionado el alma tantas veces, palabras de patriarcas y visionarios, de poetas y sabios, que desde tiempos remotos habían infundido valor al hombre, voces de entre la gran masa de testigos que nos rosimbolodean en la carrera de la vida. La palabra había perdido su poder o el ojo nublado y los sentidos agotados ya no podían responder al estímulo de esa poderosa inspiración. Con un hondo suspiro, lo guardó de nuevo en el bolsillo. Una vulgar risotada lo sorprendió. Levantó la vista. Legré estaba de pie frente a él. «Bien, viejo», dijo, «parece que tu religión ya no te sir símbolo ve Ya me parecía que te haría entrar eso en tu dura cabeza. La cruel burla era peor que el hambre y el frío y la desnus símbolodez». Tom permaneció en silencio. «Ha sido idiota», dijo Legré, «porque yo pensaba tras símbolotarte bien cuando te compré. Podías haber estado mejor que Sambo o Kimbo y haber vivido tranquilo». Y, sin que teazo símbolo taran y pegaran cada dos por tres, podías haber tenido la lí símbolo verdad de mandar en los demás y azotar a los demás negros, y de vez en cuando podías haber tomado un buen vasoca símbolo oliente de ponche de whisky. Vamos, Tom, ¿no crees que te conviene ser razonable? Tira ese montón de basura al fuego y únete a mi iglesia. El señor no lo quiera, dijo Tom con fervor. ¿No ves que el señor no va a ayudarte? Si lo hubiera es símbolo cho, no habría permitido que yo te echara mano. Esta relisimbologión es un montón de oropeles engañosos, Tom. Yo lo sé todo. Harás mejor aferrándote a mí. Yo soy alguien y puedo hacer algo. No, amo, dijo Tom, seguiré adelante. El señor pues símbolo de ayudarme o no, pero me aferraré a él y creeré en él hasta el final. Peor para ti, dijo Legré, escupiéndole con despresimbolocio y dándole un puntapié. No importa. Yo te perseguiré y te someteré, ya lo verás. Y Legré se dio la vuelta y se marchó. Cuando un gran peso reduce el alma al límite de sus fuerzas simbolozas, inmediatamente todas las fibras físicas y morales ejercen un esfuerzo desesperado por librarse de él. Por lo tanto, la angustia más amarga va seguida a menudo de una oleada de alegría y valor. Así le ocurrió a Tom. Las provocaciones ateas de su despiadado amo hundieron su alma ya abatida en su punto más bajo. Y aunque la mano de la fe se aferraba toda simbolovía a la roca eterna, era con desesperación y escasa energía ya. Tom permaneció como aturdido junto al fuego. De repente todo lo que había a su alrededor pareció desvanecerse y se alzó ante sus ojos una visión de un ser, abofeteado y sangran símbolo domingo, que llevaba una corona de espinos. Tom miraba, con paz símbolo boria admiración, la paciencia majestuosa del semblante. Los profundos y por autorización téticos ojos le conmovieron hasta el corazón. Su alma despertó cuando, entre oleadas de emoción, símbolo dio las manos y cayó de rodillas. Entonces, poco a poco, fue cambiando la visión. Los afilados espinos se convirtieron en haces de gloria y vio el mismo semblante, con una belleza y símbolo descriptible, de inclinarse compasivamente hacia él mientras una voz decía, el que venza se sentará conmigo en mi tro símbolo no, de la misma manera que yo vencí y me siento con mi paz símbolo de él, su trono. Tom no sabía cuánto tiempo llevaba allí. Cuando volvió en sí, se había apagado el fuego y sus ropas estaban en papa símbolo por el gélido rocío, pero había pasado la espantosa crisis del alma y, gracias al júbilo que lo llenaba, ya no sentía ansímbolo bre, frío, humillación, desaliento ni pesadumbre. Desde el mismo fondo de su alma, se despidió en ese momento de tos símbolo das las esperanzas de la vida terrenal y se ofreció voluntaria símbolomente en sacrificio incondicional al infinito. Tom miró a risímbolo a las silenciosas y eternas estrellas, emblemas de las huesímbolotes de ángeles que siempre velan por el hombre, y en la soledad de la noche resonó la letra triunfal de un himno, que había cantado a menudo en días más felices, aunque nunca con tanto sentimiento como ahora. La tierra se disolverá como la nieve, el sol dejará de brillar, pero Dios, que me ha llamado, será por siempre mío. Y cuando acabe esta vida mortal y terminen la carne y los sentidos, dentro del velo aún poseeré una vida de júbilo y paz. Cuando llevemos cien mil años allí, resplandecientes como el sol, tendremos tantos días para cantar la gloria de Dios como cuando comenzamos. Los que están enterados de las historias religiosas de la pos-símboloblación de esclavos saben que los relatos como el que hemos contado son muy frecuentes entre ellos. Hemos conocido al símbolo Gunas de sus propios labios, de tipo muy conmovedor y drasímbolomático. Los psicólogos nos hablan de un estado en el que los afectos y las visiones de la mente se hacen tan dominantes y opresivos que someten la imaginación a su poder. ¿Quién puede medir lo que es capaz de hacer un espíritu omnipresímbolosente con estas habilidades de nuestra mortalidad o de qué manera puede alentar las almas abatidas de los símbolo 2? Si un pobre esclavo abandonado cree que Jesús se le ha aparecido y ha hablado con él, ¿quién va a contradecirle? ¿No ha dicho que su misión en todas las épocas es socorrer a los afligidos y liberar a los apaleados? Cuando la débil luz del amanecer despertó a los dormidos para que salieran al campo, había uno entre los desgraciados andrajosos y trémulos que caminaba con pasos exultantes, pues su fe en el amor todopoderoso y eterno era más firme que el suelo que pisaba. Ailegre, utiliza tus fuerzas a o símbolo Ra la aflicción más terrible, la mortificación, la humilla sinvolución, la necesidad y la pérdida de todas. Las cosas solo serví símbolo ran para precipitar el proceso que lo convertirá en un rey y un sacerdote de Dios. A partir de este momento una esfera inviolable de paz ro símbolo deo, el humilde corazón del oprimido que el omnipresente salvador consagró como templo. Ya había pasado la sangría de las penas mundanales. Ya habían pasado las oscilaciones de esperanza, miedo y deseo. La voluntad humana, que du símbolo rante largos años se había domingo plegado, sangrado y luchado, se fundía ahora con la voluntad divina. El viaje restante de la vida le parecía ya tan corto, la bendición eterna le parecía tan cercana y tan vívida que las peores pesadumbres de la vida caían sobre él sin herirle. Todos se dieron cuenta del cambio en su aspecto. Pareció recuperar el buen humor y la agudeza e infundirse de una asesímbolo que ni los insultos ni los agravios eran capaces de turbar. ¿Qué diablos le ha pasado a Tom? Preguntó Legré a Sambo. Hace poco estaba todo abatido y ahora está tan animoso como un grillo. No lo sé, amo, a lo mejor va a escaparse. Nos gustaría ver cómo lo intenta, dijo Legré con una mueca brutal, ¿verdad, Sambo? Ya lo creo. Ja, ja, ja, dijo el gnomo negruzco con una risotada servil. Señor, qué divertido. Verlo atrapado en el barro, corriendo y saltando por la maleza con los pés símbolos Ross destrozándolo. Señor, creí reventar de risa aquella vez que cogimos a Molly. Pensé que la iban a despellejar viva en símbolo de que pudiera quitárselos de encima. Todavía lleva las huellas de aquella aventura. Y las llevará hasta la tumba, dijo Legré. Pero tú, Sambo, espabílate. Si el negro está pensando en algo así, échale la zancadilla. Amo, puedes confiar en mí, dijo Sambo. Ataré el mapache al árbol. Jo, jo, jo. Esta conversación tuvo lugar cuando Legré montaba en su caballo para irse al pueblo cercano. Aquella noche, al re símbolo gresar, decidió dar una vuelta por los barracones a caballo para ver si todo estaba en orden. Era una magnífica noche iluminada por la luna. la son símbolobras de los elegantes árboles del paraíso se dibujaban minus en el césped y el aire, tenía tal serenidad transpas que parecía un pecado conturbarla. Legré estaba algo símbolona distancia de los barracones cuando oyó la voz de alguien que cantaba. Cuando pueda leer la escritura de mis mansiones en el cielo, me despediré de mis temores y me enjugaré en los ojos. Si la tierra lucha contra mi alma y me lanza dardos infernales, me reiré de la cólera de Satanás y me enfrentaré al enojo del mundo. Que caiga el diluvio de los problemas y se libren tormentas de pena, pero que yo alcance sano y salvo mi hogar, mi cielo, mi Dios, mi todo. Ajá, dijo Legree para sí, con que eso es lo que cree, ¿eh? ¿Cómo odio estos himnos metodistas? Eh, negro, Dijo, acercándose a Tom de pronto y levantando la fu -símbolota. ¿cómo te atreves a armar semejante escándalo cuando deberías estar en la cama? Cierra tu maldita raja negra y lar símbolo -gate. Sí, amo, dijo Tom, y se levantó para marcharse con ese símbolo reno buen humor. La evidente felicidad de Tom sacó de quicio a Legré, que se aproximó a él y empezó a pegarle en la cabeza y los hombros. Toma, perro, dijo. A ver si te encuentras tan cosímbolo modo después de esto. Pero sus golpes solo cayeron sobre el exterior del hombre y no, como antes sucedía, sobre el corazón. Tom se quedó totalmente sumiso. Sin embargo, Legré no podía ocultarse que su poder sobre su esclavo y propiedad se había símbolo domingo de alguna manera. Y, al ver a Tom desaparecer en el inte símbolo rior de su barracón y mientras hacía girar su caballo, le llegó a la mente una de esas visiones con las que un relámpago de conciencia a veces ilumina un alma oscura y ruin. Compre el símbolo dio perfectamente que era Dios quien se interponía entre él y su víctima y blasfemó. A aquel hombre sumiso y callado, al que ni las provocaciones, ni las amenazas, ni los latigazos, ni las crueldades eran capaces de perturbar, despertó una voz en su interior, como la que su amo despertara antaño en un alma posesa, que dijo: ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? El alma entera de Tom se desbordaba de compasión y la simbolotima por los pobres desgraciados que los rodeaban. Le parecía que sus sufrimientos en este mundo ya habían acabado y te simbolonía ganas de compartir algo del extraño tesoro de paz y jubisímbolo lo que le había llegado desde lo alto para aliviar los sufrisimbolomientos de ellos. Pero era verdad que había pocas ocasiones, pero en el camino de ida a los campos y en el de vuelta y durante las horas de trabajo tuvo oportunidades de echar una mano a los cansados, descorazonados y abatidos. Al principio, a las pobres criaturas agotadas y embrutecidas les costaba con símbolo prender esto, pero como continuó, semana tras semana y mes tras mes, empezó a estimular dentro de sus corazones adormecidos cuerdas largo tiempo calladas. Poco a poco e imperceptiblemente, el extraño hombre paciente y tranqui símbolo lo que estaba dispuesto a llevar la carga de todo sin nunca pe símbolo día ayuda a nadie que cedía el paso a todo el mundo y se pos símbolonía el último que cogía menos que nadie y sin embargo era el primero en compartir lo poco que tenía con cualquiera que lo necesitara el hombre que en las noches de frío daba a su ajada manta para hacer más cómoda a alguna mujer que te irritaba por la fiebre y que llenaba las cestas de los más débiles símbolos en el campo con el terrible riesgo de quedarse corto el en su propio peso, y que, aunque lo perseguía con una crueldad sin tregua su tirano común, nunca se unía a ellos para símbolo anunciar una palabra de oprobio o blasfemia. Este hombre, al fin, le empezó a ejercer un extraño poder sobre ellos. Y cuando pasó la temporada alta y se les permitía de nuevo emplear los domingos como quisieran, muchos se reunían para que él les hablara sobre Jesús. Les hubiera gustado reunirse en algún lugar para oírlo y rezar y cantar, pero Alegré no lo permitía y en más de una ocasión dispersó tales intentos con júrrame el símbolo tos y terribles maldiciones, de modo que las crónicas divinas tenían que pasar de boca en boca. Sin embargo, ¿quién fue símbolo de expresar con qué sencilla alegría algunos de estos pobres desterrados, para los que la vida era un viaje sin placeres a una oscuridad desconocida, recibían noticias sobre un resímbolo entor compasivo y un hogar celestial? Los misioneros han declarado que, de todos los pueblos de la tierra, ninguno ha recibido el Evangelio con tanta docilidad y tanto anhelo como el africano. El principio de confianza y fe incondicio símbolonal, que es su base, es un elemento más innato en esta raza que en ninguna otra. Y a menudo ha ocurrido entre ellos que una semilla de verdad dispersa, llevada accidentalmente por una brisa hasta los corazones más ignorantes, ha dado tantos frutos que su abundancia ha avergonzado a los de cultura más elevada y hábil. La pobre mulata cuya sencilla fe fue casi aplastada y destruy símbolo da por el alud de crueldades y agravios que le había caído en símbolo ma sintió como su alma era elevada con los himnos y pasajes de la sagrada escritura que este humilde misionero le susurra símbolo va al oído a ratos mientras iban o volvían del trabajo. E incluso la mente medio enloquecida y extraviada de casi se serenaba y tranquilizaba bajo su influencia discreta y espontánea. Espoleada la locura y la desesperación por los sufrimientos símbolotos abrumadores de la vida, casi se había prometido mu símbolo chas veces en su alma que llegaría su hora de retribución en la que su mano se vengaría en su opresor por todas las injusímboloticias y crueldades que había presenciado o padecido en su propia carne. Una noche, cuando todos los de la barraca de Tomé esta símbolo van sumidos en el sueño, de repente le despertó la visión del rostro de ella por el agujero entre los troncos que hacía las B símbolos de ventana. Le hizo un gesto silencioso para que saliera. Tom se acercó a la puerta. Era entre la una y las dos de la madrugada, una noche serena iluminada por la luz de la luna. Tom observó, cuando la luz de la luna cayó sobre los grandes ojos negros de Cassie, que tenían una mirada extraviada y pésimo diferente de su habitual desesperación permanente. «Ven aquí, padre Tom», dijo, poniendo sus pequeñas manos sobre su muñeca y tirando de él con tal fuerza como si la mano fuera de acero, «ven aquí, tengo una noticia que darte». «¿Qué quiere, señorita Cassie?», preguntó Tom, ansioso. Tom, ¿no te gustaría tener tu libertad? La tendré, señorita, cuando Dios quiera, dijo Tom. Sí, pero puedes tenerla esta noche, dijo casi, con un arrebato de energía. Vamos, Tom dudó. Vamos, dijo en un susurro, fijando sus negros ojos en él. Vamos, está dormido, como un tronco. He puesto bastante en su brandy para que siga así. Si hubiera tenido más, no me habrías hecho falta tú. Pero vamos, la puerta de atrás está abierta hay un hacha, la he puesto yo allí, la puerta de su cuarto está abierta, yo te enseñaré el camino. Lo habría hecho yo misma, pero tengo los brazos débiles. Vamos, ni por todo el oro del mundo, señorita, dijo Tom con firmeza, deteniéndose y reteniéndola a ella, que quería avanzar. Pero piensa en todas esas pobres criaturas, dijo casi. Podríamos liberarlos a todos, irnos a los pantas símbolonos, encontrar una isla y vivir solos. He oído decir que se ha hecho antes. «Cualquier vida es mejor que esta». «No», dijo Tom con firmeza. «No, nunca sale nada bueno del mal. Preferiría cortarme la mano derecha». «Entonces lo haré yo», dijo casi volviéndose. «¡Ay, señorita casi dijo Tom, cerrándole el paso. «Por el amor del querido señor que murió por usted, no ven símbolo da su preciosa alma al diablo de esa manera. No puede resul sin nada bueno de ello. El señor no nos predica la ira». Debe símbolo mo' sufrir y esperar hasta que le llegue la hora. Esperar, dijo casi. No he esperado, ¿acaso, hasta que me da vueltas la cabeza y me duele el corazón? Lo que me ha hecho sufrir. Lo que ha hecho sufrir a cientos de posímbolo brez criaturas. ¿No te está sangrando a ti gota a gota? Ellos me han llamado y me llaman. Ha llegado su hora y quiero la sangre de su corazón. No, no, no, dijo Tom, cogiendo sus pequeñas más símbolonos, apretadas en un espasmo de violencia. No, pobre alma perdida, no debe hacerlo. El amado Señor bendito nunca derramó una gota de sangre que no fuera la suya y la derramó por nosotros cuando éramos sus enemigos. Señor, ayúdanos a seguir sus pasos y amar a nuestros enemigos. Amar, dijo casi, amar a semejantes enemigos. No está en la naturaleza humana. No, señorita, no lo está, dijo Tom, mirando hacia lo alto. Pero él nos lo da y ahí está la victoria. Cuando por símbolo demos amar y rezar por todo y a través de todo, entonces ha pasado la batalla y ha llegado la victoria, bendito sea el se símbolo Ñor. Y con ojos llenos de lágrimas y voz ahogada, el on símbolo bre negro elevó los ojos al cielo. Y esta, oh, África, la última nación en ser llamada para la corona de espinos, el azote, el sudor de sangre, la cruz de la agonía, esta va a ser tu victoria. Gracias a esto reinarás con Jesucristo cuando su reino venga a esta tierra. El profundo fervor de los sentimientos de Tom, el sosiego de su voz, sus lágrimas, todo cayó como el rocío sobre el enlo simboloquecido e inquieto espíritu de la pobre mujer. Una dulzura sua símbolo vizó el fuego atroz de sus ojos, miró hacia abajo, y Tom notó cómo se relajaban los músculos de sus manos cuando dijo. ¿No te he dicho que me persiguen malos espíritus? Ay, padre Tom, no puedo rezar, ojalá pudiera. No he vuelto a rezar desde que vendieron a mis hijos. Lo que dices debe ser cierto, lo sé. Pero cuando intento rezar, solo puedo odiar y maldecir. No puedo rezar. Pobre alma, dijo Tom, compasivo. Satanás quiere tenerte y pasarte por el tamiz como si fueras trigo. Rezo a Dios por usted. ¡Ay, señorita casi recurra usted al buen se símbolo señor Jesús! Él vino para socorrer a todos los desolados y con símbolo solar a los que lloran. casi permaneció en silencio y grandes lágrimas pesadas empezaron a caer de sus ojos cerrados. Señorita Cassie, dijo Tom con tono vacilante, después de observarla en silencio, si pudiera escaparse de aquí, si fuera posible, le aconsejaría a usted y a Emeline que huye sin boloran, es decir, si pueden irse sin delito de sangre y no de otra forma. ¿Tú intentarías venir con nosotras, padre Tom? No, dijo Tom. Ha habido un momento en que sí me hubiera ido, pero el señor me ha encomendado un tras símbolo bajo entre estas pobres almas, así que me quedaré con ellos y llevaré mi cruz con ellos hasta el fin. Su caso es diferente, para usted es una trampa, y más de lo que puede soportar, más vale que se marche, si puede. No conozco ningún camino más que a través del atún símbolo va, dijo Casi. No existe bestia ni ave que no pueda el símbolo encontrar un hogar en algún sitio. Incluso las serpientes y los caimanes tienen sus lugares para tumbarse a descansar, pero no hay lugar para nosotros. Allá abajo en los oscuros pantas nos nos darán caza sus perros y nos encontrarán. Todo y to símbolo dos están contra nosotros. Hasta las bestias se unen contra nosotros. ¿A dónde podemos ir? Tom se quedó callado. Después de un rato dijo. El que salvó a Daniel en una guarida de leones, el que salva a los niños en la ardiente caldera, el que anduvo sobre las aguas y mandó detenerse los vientos, aún vive. Y yo ten símbolo gofe en que le salvará a usted. Inténtelo y yo rezaré con todo símbolo das mis fuerzas por usted». ¿Por qué extraña ley de la mente una idea mucho tiempo olvidada, pisoteada como si fuera una piedra inútil, brilla de repente con una luz nueva, como si fuera un diamante resímbolo cien descubierto? Muchas veces casi había dado vueltas, durante horas, a todos los posibles planes de fuga y los había desechado todos como impracticables e inservibles. Pero en ese momento le vino a la mente un plan tan sencillo y factible en todos los detalles que despertó una esperanza instantánea. Padre Tom, lo intentaré. Dijo de pronto. Amén. Dijo Tom. Que el Señor te ayude.